Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar Hoy vamos a leer La Bella y la Bestia Este cuento es leído con mención exclusiva para Andrea Laura Caballero Nuestra fiel oyente desde Panamá La Bella y la Bestia Había una vez Un hombre muy rico que tenía tres hijas de pronto, de la noche a la mañana, perdió casi toda su fortuna. La familia tuvo que vender su gran mansión y mudarse a una casa en el campo. Las dos hijas mayores se pasaban el día quejándose por tener que remendar sus vestidos y porque ya no podían ir a las fiestas. En cambio, la pequeña, a la que llamaban bella por su dulce rostro y su buen carácter, estaba siempre contenta. Un día, Su padre se fue a la ciudad a ver si encontraba trabajo. Cuando montó en su caballo, preguntó a sus hijas qué les gustaría tener, si él ganaba suficiente dinero para traerles un regalo a cada una. Sin apenas pensarlo, las dos mayores gritaron. —¡Para mí, un vestido precioso! ¡Y un collar, y un collar de plata para mí! Con su candorosa voz, Bella murmuró. —Yo solamente quiero que vuelvas a casa sano y salvo. Eso me basta. Su padre insistió. —¡Oh, bella! ¡Oh, bella! Debe haber algo que te apetezca. —Bueno, una rosa con pétalos rojos para ponérmela en el pelo, pero como estamos en invierno, comprenderé que no puedas encontrarme ninguna. —Haré todo cuanto pueda, por complacer a las tres hijas mías. Diciendo esto, emprendió la marcha a todo galope. En la ciudad, todo le fue mal no encontró trabajo en ninguna parte. Los únicos regalos que pudo comprar fueron frutas y chocolates para sus dos hijas mayores, pero no consiguió la flor para Bella. Cuando regresaba a casa, su caballo se hizo un daño en una pata y tuvo que desmontar. De repente, se desató una tormenta de nieve y el desgraciado hombre se encontró perdido en medio de un oscuro bosque. Entonces, Percibió a través de la ventisca un gran muro y unas puertas con rejas de hierro forjado bien cerradas. Al fondo del jardín se veía una gran mansión con luces tenues en las ventanas. —¡Si pudiera cobijarme aquí! No había terminado de hablar cuando las puertas se abrieron. El viento huracanado lo empujó por el sendero hacia las escaleras de la casa la puerta de entrada se abrió con un chirrido y apareció una mesa con unos candelabros y los manjares más tentadores miró atrás a través de los remolinos de nieve y vio que las puertas enrejadas se habían cerrado y su caballo había desaparecido entró la puerta chirrió de nuevo y se cerró a sus espaldas mientras examinaba nerviosamente la estancia una de las sillas se separó de la mesa invitándole claramente a sentarse pensaba bien, está visto que aquí soy bien recibido intentaré disfrutar de todo esto tras haber comido y bebido todo lo que quiso se fijó en un gran sofá que había enfrente del fuego con una manta de piel extendida sobre el asiento una esquina de la manta aparecía levantada como diciendo ¡Ven, túmbate! Y eso fue lo que hizo. Cuando se dio cuenta era ya por la mañana. Se levantó, sintiéndose maravillosamente bien y se sentó a la mesa donde le esperaban con el desayuno. Una rosa con pétalos rojos puesta en un jarrón de plata adornaba la mesa. Con gran sorpresa exclamó —¡Una rosa roja! ¡Qué suerte! Al fin Bella tendrá su regalo. Comió cuanto pudo. Se levantó y tomó la rosa de su jarroncito. Entonces un rugido terrible llenó la estancia. El fuego de la chimenea pareció encogerse y las velas temblaron. La puerta se abrió de golpe. El jardín nevado enmarcaba una espantosa visión. ¿Era un hombre o una bestia? Vestía ropas de caballero, pero tenía garras peludas en vez de manos, y su cabeza aparecía cubierta por una enmarañada pelambrera. Mostrando sus terribles colmillos, gruñó. ¡Eh! ¡Ibas a robarme mi rosa, eh! ¡Es esa clase de agradecimiento con que pagas mi hospitalidad! El hombre casi se muere de miedo. Por favor, señor, perdóneme. Era para mi hija bella. Pero la devolveré al instante, no os preocupéis. Demasiado tarde. Ahora tienes que llevártela y enviarme a tu hija en su lugar. ¡No, no, no! Entonces, ¡te devoraré! Prefiero que me comas a mí que a mi maravillosa hija. Si me la envías, no tocaré un solo pelo de su cabeza. Tienes mi palabra. Ahora decide. El padre de la chica accedió al horrible trato y la bestia le entregó un anillo mágico. Cuando Bella diera tres vueltas al anillo, se encontraría ya en la desolada mansión. Fuera, en la nieve, esperaba el caballo, sorprendentemente curado de su cojera, ensillado y listo para marchar. La vuelta a casa fue un calvario para aquel hombre. Pero aún peor fue la llegada cuando les contó a sus hijas lo que había sucedido. Bella le preguntó. Dijo que no me haría ningún daño, ¿verdad, papá? Me dio su palabra, cariño. Entonces, dame el anillo y, por favor, no os olvidéis de mí. Se despidió con un beso, se puso el anillo y le dio tres vueltas. Al segundo se encontró en la mansión de la bestia. Nadie la recibió. No vio a la bestia en muchos días. En la casa todo era sencillo y agradable. Las puertas se abrían solas, los candelabros flotaban escaleras arriba para iluminarle el camino a su habitación. La comida aparecía servida en la mesa y, misteriosamente, era recogida después. Bella no tenía miedo en una casa tan acogedora, pero se sentía tan sola que empezó a desear que la bestia viniera y le hablara, por muy horrible que fuera. Un día, mientras ella paseaba por el jardín, la bestia salió detrás de un árbol. Bella no pudo evitar un grito, mientras se tapaba la cara con las manos. El extraño ser hablaba tratando de ocultar la aspereza de su voz. —No, no tengas miedo, Bella. Solo he venido a desearte buenos días y, y a preguntarte si estás bien en mi casa. —Bueno, preferiría estar en la mía pero estoy bien cuidada, gracias. Bien, ¿te importaría si pasé un rato contigo? Pasearon los dos por el jardín y a partir de entonces la bestia fue a menudo a hablar con ella. Pero nunca se sentó a comer con ella en la gran mesa. Una noche, Bella le vio arrastrándose por el césped bajo el claro de la luna. Impresionada, intuyó enseguida que iba a la casa de comida. Cuando él levantó los ojos, la vio en la ventana. Se cubrió la cara con las garras y lanzó un rugido de vergüenza. A pesar de su fealdad, Bella se sentía tan sola y él era tan agradable con ella que empezó a desear verle. Una tarde, mientras ella leía junto al fuego, se le acercó por detrás. —¡Cásate conmigo, Bella! Parecía tan inesperado que Bella sintió lástima. —Realmente te aprecio mucho, bestia, pero no, no quiero casarme contigo, no te quiero. La bestia repitió a menudo su cortés oferta de matrimonio, pero ella siempre decía no, con suma delicadeza. Un día, él la encontró llorando junto a una fuente del jardín. —Oh, bestia, me avergüenza llorar cuando tú has sido tan amable conmigo, pero el invierno se avecina, he estado aquí... Cerca de un año siento nostalgia de mi casa. Echo muchísimo de menos a mi padre. Con alegría oyó que la bestia le respondía. Puedes ir a tu casa durante siete días si me prometes volver. Bella se lo prometió al instante. Bella se lo prometió al instante. Dio tres vueltas al anillo de su dedo y de pronto apareció en la pequeña cocina de su casa a la hora del almuerzo. La alegría fue tan grande como la sorpresa. Total, que pasaron una maravillosa semana juntos. Bella contó a su familia todas las cosas que le habían sucedido con su extraño anfitrión y ellos le contaron a su vez todas las buenas nuevas. La feliz semana pasó sin ninguna palabra o señal de la bestia. Pensaba, quizás se ha olvidado de mí. Me quedaré un poquito más. Pasó otra semana y para su alivio nada ocurrió. La familia también respiró con tranquilidad. Pero una noche, mientras se peinaba frente al espejo, su imagen se emborronó de repente y en su lugar apareció la bestia. Yacía bajo el claro de la luna, cubierta casi completamente de hojas. Villa, llena de compasión», exclamó. «¡Oh, bestia!» por favor, no te mueras. Volveré, querida bestia, volveré. Al instante dio vuelta al anillo tres veces y se encontró a su lado en el jardín. Acomodó la enorme cabeza de la bestia sobre su regazo y repitió. Bestia, no quiero que te mueras. Bella intentó apartar las hojas de su rostro. Las lágrimas brotaron de sus ojos y rociaban la cabeza de la bestia. De repente, una voz con timbre diferente se dirigió a Bella. «Mírame, Bella, seca tus lágrimas». Bella bajó la vista y observó que estaba acariciando una cabeza de pelo dorado. La bestia había desaparecido y en su lugar se encontraba el más hermoso de los seres humanos. El joven tomó su cabeza entre las manos y Bella le preguntó, «¿Quién eres?». Soy un príncipe. Una malvada me maldijo y me convirtió en una bestia para siempre. Solo el verdadero amor de una mujer me ha librado de la maldición. ¡Oh, bella! Estoy tan contento de que hayas regresado. Y ahora, dime, ¿te casarás conmigo? Pues claro que sí, mi príncipe. Desde aquel momento, los dos vivieron llenos de felicidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres aportar a nuestro proyecto, puedes hacerlo desde un dólar en patreon.com barra cuentosinfantiles. ¡Chao!